treinta años y un mar de gente. FM, FM, la radio de San de los Dijimos, discutimos, generamos, compartimos, pusimos la voz, el cuerpo, el alma, perdimos, ganamos, hicimos, dejamos hacer, acompañamos, sufrimos, disfrutamos, construimos, criticamos, apoyamos, disentimos, luchamos. Dos de enero. 30 años, Pocahullo, la comunitaria del pueblo, 30 años y un mar de gente. Eh, en la provincia de Noquén, tantas necesidades de escuela de hospitales, de... de bueno, o sea, va cada compromiso con el otro, particularmente con el más débil, con aquel que está subiendo los presidenciales, ha sido usted, muy amable, le mandamos un abrazo. Pero muy buenos días, vecinos y vecinas, como les va? Un saludo correcto para todos aquellos que están en nuestra sintonía,